Mañana en la Universidad Nacional de La Pampa está convocada una interesantísima actividad organizada por la Universidad, por la Secretaría de Derechos Humanos y por la Fundación Ayudándonos. Van a disertar la socióloga e historiadora Dora Barrancos y también el doctor Eduardo Aguirre. Paula Inchaurraga, que es parte de la organización, nos va a contar. Paula, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día, Juan Pablo, a vos y a todos los oyentes. Muy bien, bueno, contanos cuál es la idea de este seminario de capacitación y reflexión. Bien, este seminario comenzó a darse en el mes de julio, de hecho el programa las 40 que se transmite sí, por Radio Internet sí, viene haciendo la cobertura, mm. este, así que nada, súper agradecidos ahí con entrevistas más que interesantes. Eh, se desarrolla eh, dos sábados, el segundo y el cuarto sábado de cada mes, y en esta oportunidad viene Dora Barranco, una... Eh, feminista muy reconocida, y el eje central de todo el seminario, que es lo que además viene a fortalecer Dora, tiene que ver con un punto central de la ley 26.485, eh, que es una ley vinculada a la violencia de género, a la mujer, a los derechos, eh, donde se está tratando de trabajar centralmente el artículo 2 y el decreto reglamentario que tiene que ver con la remoción de los patrones socioculturales. ¿Qué es lo que estamos pensando desde la organización de este seminario? Actualmente, si uno mira hace una retrospectiva a 10 años, en la actualidad la sociedad argentina cuenta con presupuestos, equipos técnicos, con legislación, o sea, se ha logrado ganar producto de las luchas y de los momentos históricos ciertos derechos, El tema es que la violencia aún sigue en aumento. Entonces, en la ley aparece un artículo que tiene que ver con la remoción de los patrones socioculturales, que tiene que ver con esas prácticas patriarcales, machistas, que aún se desarrollan en la sociedad, en el seno de la familia, en las instituciones intermedias y demás. Entonces, el desafío que se plantea al seminario es justamente abordar esa perspectiva, de qué manera uno remueve y modifica esas costumbres, esos patrones. Así que en ese marco es que está convocada Dora Barranco para este sábado. Buenísimo. Dora Barranco, que además va a ser eh, designada profesora honoraria, creo que el 4 de octubre se hace es el reconocimiento oficial. ¿El seminario prevé más jornadas, además de las que ya hubo y esta? Sí, el seminario termina el 10 de diciembre. Eh, después de Dora Barranco va a venir, bueno, Alejandro Aymu, que es un pampeano que va a trabajar toda la perspectiva que tiene que ver con masculinidades y con el colectivo LGTBQ. Después eh, también va a estar Sandra Chaer, que es una periodista de Página 12, muy reconocida, de la Red Par, a su vez, entonces va a trabajar toda la perspectiva del lenguaje sexista. Después va a venir una compañera de la Corte Suprema de Neuquén, donde va a trabajar todo lo que tiene que ver con el femicidio y, bueno, estos juicios que se están dando vinculados a… Eh, ¿cómo es cuando están la, la, las personas? No me sale ahora el nombre… Eh, bueno, pero una perspectiva de protocolos que están trabajando en Neuquén muy interesante. Uh -huh. Y bueno, todo culmina el 10 de diciembre con la entrega de certificados. Este es un seminario que está aprobado por el Ministerio de Educación y que se le otorga puntaje docente a quienes participan. En la actualidad tenemos alrededor de 45 personas que están participando todos los sábados de las 9 y media de la mañana a las 5 de la tarde, que más o menos es el horario de cierre. ¿Por qué? Porque a la mañana se produce la disertación y por la tarde se hace en Dinámica Taller un retrabajo de todo lo visto por la mañana. Bien. Bueno Paula, te agradecemos y si querés este, especificar y detallar los horarios de mañana como para refrescar a quienes quieran estar ahí presentes. Perfecto. Mañana 9.30 en el Salón Azul de la Universidad, Dora Barranco junto con Eduardo Aguirre van a estar disertando en el marco del seminario las leyes y las prácticas desiguales en la vida cotidiana, la violencia patriarcal y los derechos humanos. Muy gracias. bien. Paula, gracias a vos. Pablo Inchaurraga, eh, parte de la Fundación Ayudándonos que junto a la Universidad y la Secretaría de Derechos Humanos organizan esta actividad. En nuestra página www.radioquermes.com, si quieren pueden escuchar completa la entrevista que algunos días atrás en el programa Tu Tiempo Mujer que hace Mari Servino acá en Radio Cermes le hizo a Dora